Ciencia Fresca Muy bien, pues yo creo que lo mejor es empezar Pues esta semana me han llamado la atención dos noticias bastante, yo creo que interesantes Claro, por eso me ha llamado la atención, valga la redundancia <risa> Una es, diríamos, que el desarrollo, casi nacimiento, desarrollo de una nueva materia, de una nueva área de conocimiento, que la podríamos llamar la ecología acústica, que me parece algo bastante sorprendente porque demuestra bastante bien cómo los avances en la tecnología unidas a la investigación y, a, y unidas a la imaginación de los científicos, pues permiten conseguir datos eh, muy interesantes sobre la naturaleza. Uh -huh. Y la otra noticia es un descubrimiento también que creo que incluso se puede uno atrever a probar en casa, que es la fabricación de músculos artificiales con una fuerza de hasta 100 veces la de los músculos que tenemos en nuestro esqueleto. Vaya. Así que parece que son noticias de cierto alcance, uh -huh. con, con cierto músculo, digamos. Bueno, pues yo también traigo por mi parte una noticia, para ir diversificando un poco los temas, yo he escogido una noticia que tiene que ver con la astrofísica, concretamente eh, eh, hablo de, de un asteroide, un asteroide que tiene algo muy particular, y es que es un asteroide roto, destrozado. Y eso no es noticia tanto porque esté destrozado, porque ya sabemos que ha habido cometas destrozados y otra claro. serie de cosas que están rotos, sino porque es un asteroide. Y ya veremos qué tiene de particular que un asteroide esté así y qué puede haberlo roto. Pues es muy interesante. Bueno, bueno. pues te toca empezar. Vamos a hablar bueno, de pues esos ya... músculos artificiales, ¿o cómo es? Podemos empezar por ahí, sí, el de los músculos artificiales, la noticia de los músculos artificiales, que es una de estas noticias que... Bueno, los científicos, cuando las publican, ¿no? gente que está trabajando en ciencia de materiales, pues se preguntan que cómo no lo han descubierto ellos primero, o, mejor dicho, cómo no se ha descubierto esto antes. Uh -huh. Porque realmente la tecnología estaba desde el punto de vista de los materiales. ¿Cómo construyen músculos artificiales? Bueno, pues los han hecho simplemente enroscando alrededor de un hilo de coser, realmente un hilo de coser de poliéster o de nylon, uh -huh. enrollan a su alrededor otro hilo, ...normalmente de nylon... ...le dan vueltas como si fuera un cable del teléfono... ...este cable del teléfono fijo... ...si nos acordamos de sí. lo que era un teléfono fijo... ...porque ahora a estas alturas ya... <risa> ...casi nadie tiene... ...pero sí. ese cable del teléfono fijo... Sí. Ah. ...que está, está enrollado y que a veces sí. se superenrolla... Forma de, se enrolla de... más una vez... ...y es un lío desenrollarlo y esas cosas... ...bueno pues es exactamente lo que han hecho con dos hilos... ...uno va por el centro... ...y el otro va dando vueltas en espiral... ...a su alrededor... La tensión, esto lo ponen en una tensión con un peso, esto es muy importante, la tensión del peso es, es importante, no vale cualquier peso, tiene que ser un peso de un determinado rango que mantenga esa tensión. Uh -huh. Y lo que hacen es, pues ponen los dos hilos con el peso abajo, colgando de uno, y el otro lo dan vueltas. Con un pequeño motor eléctrico van dando vueltas de manera que uno de los hilos se enrolla alrededor del otro. O sea que la tensión se aplica al hilo central, ¿no? Efectivamente, uh -huh. la tensión se aplica al hilo central y el resto Para lo vamos enrollando. Ya. El otro hilo de fuera. Y, Bueno, ahora es cuando aparentemente la magia opera, que no es magia, es evidentemente ciencia, y es que cuando esta estructura, es decir, estos materiales en esta estructura, en esta forma, se calientan, y uh -huh. hay unos vídeos en internet que se puede ver cómo se calientan con un calentador de pelo, simplemente se le da un poco de calor de aire caliente a este hilo que lleva, sí. ahí, como digo, el, el peso colgando, y... En ese momento lo que se produce es una contracción, no, no una dilatación, ahí es donde está, digamos, la contradicción de todo este sistema, una contracción de toda la estructura de manera que levanta ese peso y, como digo, puede tener una fuerza de hasta 100 veces la de un músculo normal. Entonces entiendo que, que el, el hilo que se enrolla alrededor del que está tenso eh, no no va pegando una vuelta con la otra, ¿no? Algún margen tiene que tener para que se contraiga, ¿o se contrae pues, toda la estructura? No, se contrae toda la estructura porque aparentemente las moléculas de nylon de las que está hecha este material, cuando se calientan, tienen la tendencia a contraerse pero las moléculas mismas. Es decir, no, no, la, no la estructura que se podría dilatar, la, la distancia entre las moléculas puede que pudiera aumentar por el calor, sí. porque al fin y al cabo la dilatación es ese aumento de la distancia entre moléculas. ¿no? Sí, claro. En este caso parece que la propia estructura de estas moléculas hace que cuando la temperatura se contraigan Claro, como hay, por supuesto, miles de millones de moléculas que hemos hecho, hemos puesto muchísimas de ellas dando vueltas alrededor del otro hilo, uh -huh. esa contracción, Nos produce una fuerza, es decir, si la fuerza del calor, es si decir, la energía del calor que se comunica a este hilo uh -huh. se emplea en contraer las moléculas y esas moléculas al contraerse obviamente tiran para arriba del peso claro. claro. la distancia eh, es menor. Uh -huh. Esa, eh, esas moléculas son, son unas moléculas, lógicamente, muy largas, porque estamos hablando claro. de, de polímeros, ¿no? Exactamente. ¿Qué, ¿qué, ¿qué de es polímeros? Un, oye, explica un momento cómo, qué es un polímero para que se entienda un poquito mejor por bueno, qué se puede contraer una molécula de esas. Pues un, un polímero es una molécula que está formada por... La repetición de monómeros, es decir, de uh -huh. la misma subunidad, digamos así, química, por ejemplo, uh -huh. no sé, CH2, CH2N, CH2, N, CH2N, CH2, una cosa así, ¿no?, una, una repetición. O sea, como las cuentas de un collar, ¿no?, tenemos una unidad y vamos, vamos poniendo de una disponible. detrás de otra unidad. De longitudes muy variables, puede haber moléculas de 100, de 200, de 300, además están entrecruzadas entre sí, los polímeros están formando entrecruzamientos, y, por supuesto, estas moléculas lo que hacen es interaccionar unas con otras, uh -huh. incluso por fuerzas no covalentes, es decir por fuerzas que pueden ser en las puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, en fin, las fuerzas que sabemos bien los químicos y que las mantienen unidas. ¿no? O sea que un ¿Cuál? hilo, claro. un hilo de, de nylon de este tipo del, del que estás mencionando realmente está compuesto por moléculas muy largas que entre ellas entrelazadas forman el hilo general, ¿no? Efectivamente uh -huh. eso es. Y bueno, lo mismo sucede también con el músculo. Las proteínas del músculo son proteínas que efectivamente el colágeno, bueno, de los tendones, etcétera, son proteínas que tienen esta estructura de muchas unidas una detrás de la otra, ¿no? uh -huh. Que se también unas sobre las otras, lo que permite el movimiento. Ese deslizamiento, la contracción, es obviamente movimiento de unas moléculas sobre otras. Realmente lo mismo sucede aquí. Y bueno, lo que es interesante es, primero, el precio que tiene esto, que es baratísimo. Ya digo que uno lo puede intentar hacer en casa. De hecho, están poniendo en laboratorios de, de colegios, en, me imagino que en Estados mm -hmm. Unidos. Y claro, es algo tan sencillo que realmente cualquiera lo puede intentar en casa. Además, lo interesante es que uno puede multiplicar la cantidad de músculos. Es decir, yo puedo hacer un músculo, el más sencillo es este que he descrito antes, uh -huh. pero puedo hacer dos y puedo entrelazarlos entre sí. Es decir, claro. puedo entrecruzar un músculo con otro músculo, de estos simples, y tengo entonces ya un músculo... Bueno, rojo. realmente serían como las fibras musculares, sí, o sea, muchas fibras para crear claro. un músculo más, más claro. grande, más fuerte. Puedo más... hacer una malla de músculos de, estos tipos, uh -huh. de este tipo simple y lo que tengo son, a lo mejor, mil músculos en esa malla que evidentemente cada uno de ellos va a tener una fuerza que va, se va a sumar a la de los demás. Por sí. tanto, puedo intentar levantar pues bastante espeso, ¿no? Basta calentarlo. Entonces. Exacto. Lo interesante de esto es que simplemente con el calor lo pueden hacer. Entonces, una de las posibilidades es poner una resistencia eléctrica por el interior del hilo central de estos músculos, de manera que haciendo pasar una pequeña corriente eléctrica se calentaría desde el interior y entonces el músculo se contraería simplemente en respuesta a esa corriente eléctrica. Uh -huh. Y otra posibilidad es hacer polímeros con materiales sensibles a la luz, de manera que es la energía de la luz la que cuando incida en esas moléculas la va a absorber, van a producir rayos infrarrojos posiblemente, van a calentar el material y el músculo se va a poder contraer. Oh, okay. Entonces, bueno, se está hablando de, de aplicaciones, en el caso de, por ejemplo, robot en los brazos, incluso las expresiones de los rostros, en fin, una serie de, de aplicaciones de, de tipo ciencia ficción Y bueno, no es que no haya músculos artificiales ya inventados, sí que los había, había distintas estructuras de músculos basados en los nanotubos de carbono, en materiales que tienen memoria, como los metales, metales con memoria, que los podemos calentar o enfriar y, y adquieren distintas formas. Cada músculo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero bueno, este tiene desde luego la ventaja del precio, y tiene la ventaja de que la contracción no es muy rápida, es decir, no no es que pasemos de un estado a otro bruscamente, sino uh -huh. que realmente dependiendo de la energía que demos y de la temperatura que demos, se puede conseguir una velocidad de contracción uh -huh. más, digamos así, más suave. ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo creo que es un descubrimiento pues Muy interesante, interesante ¿sí? que tendrá sus aplicaciones uh -huh. en, en biomecánica o en mecánica en general, y como digo, sorprendente desde el punto de vista de que los materiales que eran necesario utilizar, ya estaban inventados. Sí, se puede comprar ahí en la fácil... tienda. Pues, puede, utilizar, claro. ¿Puede utilizarse entonces hilo de, de nylon del que se utiliza para pescar? Efectivamente, hilo de nylon que se utiliza para pescar. Hay varios tipos de nylon que sí. cada uno tendrá sus propiedades, pero efectivamente se puede utilizar ese tipo de hilo. Y bueno, como decía, los materiales ya están, y lo interesante para mí desde el punto de vista científico es cómo, de los mismos materiales, uh -huh. estructurados de otra manera, es decir ordenándolos en el espacio de una manera diferente que simplemente dejarles en su forma original, que es la del hilo, sino enrollando uno alrededor de otro, cambiando esa estructura espacial, podemos conseguir nuevas propiedades que antes no estaban, que antes no se producían. Yo calentaba un hilo de nylon y no tenía esa fortaleza, no tenía esa posibilidad de funcionar como músculo artificial, pero ordenado de otra manera, pues sí que la tiene. Y esto levanta, por supuesto, la pregunta de cuántas cosas que existen a nuestro alrededor no podrán tener propiedades muy interesantes si las ordenamos de otra manera, si las ponemos en el espacio de otra manera o hacemos que interaccionen unas con otras de manera diferente. ¿no? Es el, y el valor ya... el valor de una buena idea, ¿no? Efectivamente. <ríe> porque los materiales están muy bien, muy interesantes. Yo creo que pasamos al siguiente, porque si no, luego nos eternizamos. Si te parece, cuento yo la noticia que tenía preparada. Me ¿eh? ¿Te parece y, muy bien. Y es, es, es una noticia que aparece en el Astrophysical Journal Letters y habla de un, de un asteroide. Un asteroide, bueno, supongo que todos los que nos escuchan saben que entre Marte y Júpiter... Existe algo que se llama cinturón de asteroides, que son unas, una serie de cuerpos, muchos, millones y millones de ellos, de muy distintos tamaños. De hecho, hay alguno que incluso ni siquiera lo llamamos ya asteroide, sino planeta enano, como es Ceres esos cuerpos están girando alrededor del Sol, como gira la Tierra como gira el resto de los planetas ¿no? pero, eh, claro no es como un cometa que viene de muy lejos se acerca mucho al Sol, por lo tanto sufre en, en su vida unas tensiones debidas a que aumenta mucho la temperatura, a que los gases que llegan se subliman y demás y entonces genera esa cola, sino que son cuerpos, digamos, más tranquilos se mueven dentro de un margen aceptable llevan millones y millones o cientos de millones, incluso miles de millones de De años dando vueltas y tienen una vida larga, En el mismo cinturón. En el mismo cinturón, ¿no? sin que, salir que es un de... cinturón, por cierto, que no se aprieta. Yo creo que es el único <risas> cinturón del universo que no hay que apretarse. No, y, y además, es, es un, cinturón, un, un cinturón como contaba Germán Fernández en uno de, de los podcasts del Neutrino que es muy disperso, es decir, no es como aparece claro. en, la, en la película de Ciencia Ficción que parece que los asteroides están tan juntos uno con otro que no puede pasar una nave. Por ahí han pasado la Voyager, la Pioneer, <risas> sin ni sí, Dios, sí, sí, ninguna sí. de esas naves se ha encontrado jamás con uno de esos asteroides quiere decir que están muy dispersos unos de otros bueno pues lo curioso de este asteroide es que el 15 de septiembre de 2013 pues con una, un grupo de telescopios que se dedican simplemente pues a ir digamos haciendo un barrido del cielo y observando además se descubrió este asteroide pero parecía que había algo raro en él ¿no? bueno Pues ya saben, los astrofísicos o los astrónomos mandan esas informaciones a otros telescopios concretamente se mandó al Kirk que es uno de los grandes telescopios que junto a, al gran telescopio de Canarias que tienen diámetros de espejos del orden de los 10 metros que existen en el mundo, este está en Hawái pues lo observaron y efectivamente este asteroide tenía algo raro y es que estaba hecho trocitos realmente no era un único cuerpo sino un conjunto de cuerpos muy juntitos unos con otros y que Incluso cada uno de ellos generaba una cola como si fuera un cometa. La cola se debe al viento solar, o sea que realmente o sea, que, que nemo... cada trocito era como una especie de cometa hijo Uy, del, es... del padre, digamos, que se había desgajado, ¿no? Exacto. Es como si se hubiera deshecho y, claro, al deshacerse todo el polvillo que hay uniendo los trozos, pues va generando una especie de nubecilla que luego el viento solar la empuja hacia atrás. O sea, vamos a ver. Esto no es que se haya roto por una colisión entonces fuerte o algo, sino que de repente el, el asteroide estaba en una pieza. ...y poquito a poco se ha ido desgajando en otras piezas... ...que cada una va por su lado ahora... ...pero que no proviene de, de una fragmentación... digamos Exacto. así... Exacto, ese, ese, ese es uno de los de las cosas curiosas... ...de este asteroide... ...nosotros hasta ahora veíamos que los cometas se deshacían... ...porque tenemos el caso del, del cometa shoemaker levy ...estoy hablando de cometas, ah. no, de, no de asteroides... ...el cometa shoemaker levy ...que pasó muy cerca de Júpiter... ...y Júpiter lo que hizo en ese momento fue... ...que las mareas impresionantes que se crearon... ...al pasar muy cerca rompieron ese cometa en trocitos y eso provocó que luego todos fueran a parar y a, y a chocar contra Júpiter, lo cual fue una, un, una noticia impresionante en su momento. ¿no? Ese es un caso. Hay otros cometas que se deshacen porque se acercan mucho al Sol. La presión que ejerce el viento solar sobre ellos y el aumento de temperaturas hace que se rompan. Y la posibilidad en el cinturón de asteroides, es como realmente no viene de tan lejos ni se acerca tanto al Sol, era una de las posibilidades es que se hubiera, hubiera chocado con algo, es decir, que hubiera chocado a lo mejor con otro asteroide o con otro, o algún cuerpo errante. Pero parece ser que no, no porque si hay un choque lo que sucede es que los trozos se dispersan a gran velocidad. Claro. Porque normalmente los choques se producen a grandes velocidades. Ten en cuenta que, que por ejemplo, basta un satélite que esté alrededor de la Tierra se mueva a 27.000 kilómetros por hora. Eh, sí, eh, sí. Imagina, eso es muchísimo más, más veloz que, que una bala. Que sí, bueno, bueno, cualquiera bueno. que haya visto la película Gravity, ¿no?, eh, esta de los Oscars, <risa> sí. ha visto esos pequeños asteroides que se han formado, bueno, pequeños meteoritos que se formaban por la destrucción de y que pasaban ¿no? cada, o sea, cada que que vez y a toda velocidad y, <risa> y era muy destructivo, sí. Sí, bueno, pues eh, pues, en principio este parece ser que no se ha producido por una colisión, ¿por qué? Porque los trozos siguen estando muy cerca, se siguen moviendo y de hecho se van alejando muy despacito, o sea, mucho más despacio de lo que se aleja una persona andando. Entonces, esa no ha sido la causa, ha tenido que ser otra. Otra de las causas que se manejan, que se podían manejar, es que estuviera hecho de cuerpos, Que estuvieran, digamos, pegados unos a otros con hielo, es decir, con una sustancia yeah. que al calentarse se sublimara, es decir, pasara de sólido a vapor y eso creara bolsas, que es lo que ocurre en la superficie y en el interior de los cometas, es que se forman bolsas de gas que luego al expandirse crean una presión interna que no soporta el cuerpo y lo parten en pedazos. Bien, para eso el asteroide tendría que acercarse lo suficiente al Sol, es decir, tendría que variar más en su órbita para provocar o para alcanzar la temperatura en la que esos, esas sustancias, concretamente a lo mejor el hielo de agua, se convierte en vapor y se crean esas bolsas. Bueno, tampoco es el caso porque hemos dicho que se mueve en el cinturón de asteroides y de hecho el punto más cercano que fue cuando se descubrió está como a dos unidades astronómicas del Sol, es decir, al doble de la distancia de la Tierra al Sol. No, no se acerca tanto como un cometa Así que esa parece ser que tampoco es la causa. Lo cual deja ya el asunto bastante curioso porque ya quedan muy pocas posibilidades que nosotros sepamos. Puede haber más. Y una de esas posibilidades, curiosamente, es la que parece ser que puede tener algo que ver con el tema. Y es que esté provocado por un efecto muy sutil que crea la luz del sol. ¿No? A ver, a ver, explícate, porque cómo se puede romper un asteroide por la luz del sol solo claro, sin, eh... sin aumentar la temperatura. Claro, es que la luz del sol al iluminar la superficie del asteroide, si el asteroide tiene distintos materiales, está compuesto por materiales que unos absorben la luz y otros no absorben la luz, pues ah. ahí se crea una diferencia entre unos y otros, porque al final sí. la luz es energía, la energía que se absorbe se traduce en calor que de alguna manera aumenta y aumenta la tensión interna de un cuerpo que esté digamos, poco cohesionado, que esté constituido ya desde el principio por varios cuerpos, pero que unidos entre sí la unión sea muy débil. Entonces, ¿qué ocurre con la luz del Sol? Que a lo mejor hay una zona más oscura, una zona más clara. Eso provoca tensiones y, sobre todo, provoca que la presión de radiación del Sol entre una zona y otra varíe y hace que empiece a girar. Bueno, que ya está girando o que aumente su velocidad de giro. Eso es un efecto sutil, muy sutil, pero que al cabo de muchos millones de años hace que vaya aumentando paulatinamente la velocidad del giro de, del asteroide. Esa velocidad de giro, dependiendo de que se supere una velocidad determinada, pues se, produce, un de velocidad, se produce un efecto que es que va teniendo una fuerza centrífuga. Vamos a hablar de... Vamos a decir lo que es una fuerza centrífuga. Una fuerza centrífuga quiere decir es la que llevan los satélites que lanzamos al espacio y que por su velocidad enorme que llevan, van describiendo una, una superficie curva, intentan salirse de la curva. Más, claro. más fácil de entender. Vamos con el coche. Nos metemos en una curva y nosotros vemos que algo tira de nosotros hacia afuera de la curva. Bueno, pues esa fuerza que tira de nosotros hacia afuera porque estamos girando en la curva y llevamos una velocidad, es la fuerza centrífuga, que nos intenta sacar claro, si las ruedas no fueran pegadas a la carretera, nos iríamos fuera de, de la curva, seguiríamos rectos. Claro. ¿Mm? Bueno, pues esa fuerza centrífuga depende de la velocidad de giro cogemos sí. una curva uh -huh. y la cogemos a más velocidad, pues la, esa fuerza es mayor, si la cogemos la curva a mucha velocidad, no salimos de la curva Bien, pues algo parecido le pasa a estos, a este asteroide. Le, le ha podido pasar a este asteroide. Es decir, que el aumento de rotación haya sido tal que en algún momento la fuerza centrífuga supere a la fuerza de cohesión de los trozos. Y en ese caso, se desgaja. Realmente interesante. y Además, una casualidad que se pueda observar una cosa así, que debe ser muy improbable. Por muchos asteroides que haya en el cinturón, bueno, pues descubrir uno que esté en este proceso sí, realmente eh. me parece bastante curioso, ¿no? Volvemos a lo que decías antes. Gracias a que tenemos ahora instrumentos que son muy buenos para ver cosas que no se veían antes, estamos descubriendo claro. cosas que han existido siempre, pero que nosotros no sabíamos que existían quizás por eso es por lo que debamos seguir mirando a, al firmamento no solo ya para protegernos de que nos caiga algún asteroide, que parece que es la única función, que tenemos que, que pagar los telescopios para que no nos destruya un asteroide, o bien, que sí por supuesto, que hay que, que hacerlo sino simplemente pues para saber cómo funciona, porque estamos La Tierra, queramos o no, no deja de ser un cuerpo errante como todos los demás por el universo. Y, por lo tanto, cuanto más sepamos, mejor. Pero bueno, Totalmente de acuerdo. aquí tenemos un caso de una cosa extraña y que, además, no parece que sea el, el único, porque se ha descubierto también otro con el Hubble. Y eso no lo he dicho. Después del Kerk se observó con el Hubble y con el Hubble se detectaron alrededor de 11 trozos que se van separando y que algunos son tan grandes como dos campos de fútbol. No estamos hablando de un asteroide pequeñito. ¿eh? No, no, yo lo veo, ya. Estamos hablando de, de un asteroide de notable tamaño. Y bueno, y parece ser que el Hubble también ha descubierto otro, que también es eh, se descubrió en 2013 y que está compuesto también por más de un pedazo. Así que, aunque sea extraño, basta con que descubramos uno para que aprendamos a mirar. Claro. Es lo bueno de esto. Y al aprender a mirar se descubren otros casos. Claro, claro. Porque puede haber otros asteroides que ya en un proceso más alejado, digámoslo así, de este mismo proceso. Hemos visto este que está en un proceso inicial y sabemos que se está desgajando porque vemos que los trozos están muy cerquita uno de otros. Uh -huh. Pero claro, con el tiempo, esos trozos estarán a más distancia y parecerán como que son asteroides independientes y, sí, sin embargo, claro. habían estado juntos en el pasado. Quizás mirando con más detalle podamos ver algunos de estos asteroides que, analizando las órbitas o lo que sea, podamos concluir que en el pasado estaban unidos ¿no? sí sí por supuesto claro, sí, entonces sí. estamos estamos mirando en ese caso pues distintos momentos de la historia de los claro. de los asteroides pues esta es la la noticia creo que es interesante y que además traerá cola porque claro, esos pedazos se siguen expandiendo aunque sea a una velocidad muy pequeña y cada uno llevará su órbita en su momento. Quién sabe, a lo mejor alguno de ellos se acerca más a la Tierra y podemos ver unas bolitas de estrellas fugaces. Esperemos bueno, que no sean que, los tíos lo gordos, <risa> los asteroides que colisionaron con la Tierra en el pasado causando extinciones masivas y demás cosas, en fin, catastróficas, pudieron derivar de este tipo de procesos. Un asteroide que tenía una órbita estable que no iba a cruzarse con la la Tierra pero que quizás por desgajarse de esta manera, no solo por otras colisiones, sino también de esta manera, pues pudo, quién sabe, no cambiar el curso de la evolución de la vida sobre la Tierra. La pues bueno, y hablando de evolución y hablando de cosas de, de ecosistemas, me gustaría contaros la otra noticia, que como digo es prácticamente el nacimiento o al menos llegar a la madurez de una materia nueva, un tema de investigación nuevo, novedoso, posibilitado, por supuesto, por la tecnología... Que podemos llamar la, la acústica de los ecosistemas. ¿no? Y, ¿Y bueno, qué es uh -huh. esto? Sí, pues sí. bueno, cualquiera que haya ido al campo alguna vez o a cualquier sitio, en fin, en la naturaleza, pues habrá visto que hay una, un patrón de sonido. Digámoslo así: se si oyen los pajaritos, se si oyen el río, el estanque, lo que haya, las ranas, según uh -huh. donde estemos, hay un patrón de sonido. Uh -huh. Y ese patrón de sonido, los científicos consideran que puede ser propio de ese ecosistema, es decir, que tiene la firma yeah. de un ecosistema determinado y además tiene la diversidad, es decir, la firma de la biodiversidad de ese ecosistema. Entonces, bueno, empezaron proponiendo la idea de poner micrófonos en distintos sitios, en un bosque, en, le digo, en una pradera, donde sea, varios micrófonos y grabar un minuto cada hora durante un año. De esta manera capturaban alrededor de 44.000 horas de sonido que es una barbaridad, y lo que querían era analizar si ese sonido que habían capturado durante todo ese año difería entre distintos ecosistemas, ¿no? O sea, que, que manera... digamos que el sonido viene a ser como una especie de carne de identidad de, cada, de cada lugar o de cada exactamente, ecosistema, ¿no? Exactamente. ¿Mm -hmm. eh, entonces, ese sonido lleva información, evidentemente, de lo que es el ecosistema, de la biodiversidad y de cuántas especies puede haber, cuántas especies de aves, por ejemplo, los ruidos de los ratoncitos que pueden pasar por allí, de los animales, en fin, de los distintos animales, como digo, y sobre todo animales, claro, uh -huh. que estén, eh, sean propios de ese, o de sí, ese ecosistema. O sea, que el no, problema no... de todo esto, la idea está muy bien, pero uh -huh. el problema es cómo tratamos la enorme cantidad de datos que generamos, ¿no? porque claro, a ver, la bioacústica, la podemos llamar bioacústica, empezó inicialmente analizando los sonidos de una sola especie. Nos vamos al bosque y queremos saber, pues no sé, eh, determinada especie de ave, si está por allí, cuántos claro. hay, cuántos pasan. Uh -huh. Entonces, lo que intento analizar es el sonido de esa ave, que el, en el cual pues ya pongo un, mi, un micrófono en un sitio donde sé que están, en fin. Y bueno, además lo yo... filtramos para que solo se oiga eh, claro, ese, ese ave. Lo demás no nos interesa aunque esté, sí. ¿no? Efectivamente, no nos interesa. Digamos que voy al bosque y me intereso por un árbol, no me intereso por el bosque entero. La idea es ahora interesarme por el bosque entero, es decir, qué hacen el resto de los árboles, no solamente uno en particular, ¿no? Y bueno, esto empezó pues a finales de los años 80. Al principio, pues claro, la, los materiales que se empleaban eran caros, eran muy, muy costosos, pesaban un montón, en fin. Y luego no había capacidad de analizar todos los datos que había, ¿no? Pero bueno ha habido una serie de compañías que han interesado, han desarrollado materiales de acústicos más baratos, más portátiles, que los puede uno, pues diseminar por el bosque, atados a los árboles, por ejemplo, y bueno, que graban, pues un, con un módico precio, digámoslo así que para la investigación no sea demasiado cara, y van grabando, como digo, pues una cantidad de datos, un minuto cada hora o lo que sea. Y a partir de ahí, de lo que se trata es de intentar desarrollar herramientas de análisis de estos datos que nos permitan caracterizar un ecosistema de otro. De hecho, hay una grabación que podemos intentar ver de un ecosistema, que creo que es un arrecife de coral, hay uno que está sano, que uh -huh. lo vamos a escuchar, y luego se ha hecho una grabación en un arrecife de coral que no está sano, que está enfermo, y claramente se puede ver que la diferencia simplemente al oído normal, no ya analizándolo con algoritmos sofisticados, Es claramente diferente. Vale, vamos, va, a vamos a escucharlo. Este es el sonido del coral sano. Y este es el sonido del enfermo. Sí, sí que hay diferencias. Bueno, la diferencia me parece simplemente... Sí, es, es yo, yo no sí, sí. me esperaba que siendo el mismo ecosistema Ajá. realmente fuera una... ...diferencia de sonido tan tan espectacular... ¿no? ...o sea que es, que es curioso... ...nosotros realmente... Eh, ...lo que estás diciendo es que... ...ya no se va a analizar individualmente... ...qué especies hay... ...sino el murmullo... no, ...o sea el, el sonido de la muchedumbre... ...podemos Exactamente. decir... ...exactamente... Ajá. ...y bueno esto lo están analizando... está intentando como todo... ...todos estos datos al final... ...los tenemos que reducir a un número... Uh -huh. ...a un índice... ...hay varios índices que están desarrollando... ...por esta nueva área de conocimiento... Por ejemplo, el índice de la entropía acústica, que se llama, o hay otras variedad, variedades de, de índices distintos, intentan dar un número, un número que me indique la biodiversidad. Por ejemplo, un tono puro, que fuera monótono absolutamente, pues sería un cero de diversidad. Pero si tenemos muchos tonos, pues obviamente cuanto más tonos tengamos, más diversidad hay y eso llegará a un máximo, porque el ecosistema aumentará en su diversidad hasta un máximo. La diversidad no puede ser infinita. Claro. En este caso tendríamos un índice de 1. De lo que se trata es de ver qué ecosistemas tenemos con cero o cerca de cero, qué ecosistemas tenemos con uno, y poder medir entre estos dos Una escala, ¿no? Una uh -huh. escala que nos dé la biodiversidad o que nos dé incluso lo sano que esté el mismo ecosistema. Es que eso es lo que me maravilla, ¿no? El hecho de que, de que vale, primero identificamos el ecosistema, pero es que además nos trae una información sobre la salud del, del, del ecosistema, sobre a lo mejor no la variedad de especies, pero sí la cantidad de animales que hay, ¿no? Si hay más riqueza de sonidos, habrá más especies. No sé, eh, al analizar el claro. espectro del sonido, me refiero, claro. ¿no? Y ya no solamente la variación entre distintos ecosistemas en el tiempo real, sino que podemos ver cómo evolucionan en el futuro. Es mm -hmm. decir, por ejemplo, supongamos que yo tengo ya un índice que me indica una biodiversidad y quiero intervenir políticamente, mm -hmm. me refiero a una política de mantenimiento de un ecosistema, tengo que hacer determinadas intervenciones, plantar árboles, lo que sea, ¿no? Bueno, ¿cómo sé que está funcionando mi intervención? Pues una Ajá. de las maneras de medir si esto está funcionando sería ver en el tiempo cómo evoluciona el índice acústico de ese nuevo ecosistema o del ecosistema que estoy intentando sanar. Claro. Si realmente ese índice va mejorando con el tiempo, pues estoy haciendo las cosas bien. Si no va mejorando con el tiempo o me encuentro con una firma que no corresponde al ecosistema que yo realmente querría mantener, algo estoy haciendo mal. Por Ajá. tanto, lo que tenemos aquí es una nueva herramienta que me permite... Primero, adquirir una enorme cantidad de datos que están ahí desde siempre. Esos datos están en la naturaleza. No los hemos captado nunca antes con tantísima precisión y tanta cantidad de tecnología. No hemos tenido las, el software y la capacidad informática de analizar esto. Porque otra de las cosas que hacen los investigadores es transformar el sonido en, digámoslo así, espacios de puntos, que son fotos. Uh -huh. O sea, un, un, un gráfico XY con una serie de puntos de colores sí. que se me han transformado los datos numéricos del sonido, porque al fin y al cabo esto lo estamos captando, obviamente, numéricamente, bueno, pues esos números los puedo, con un algoritmo, los puedo transformar en puntos en un gráfico. Ajá. Y dependiendo de esa complejidad del gráfico, también puedo ver diferencias entre los ecosistemas a simple vista. Es decir, no tengo que estar escuchando el sonido todo el rato, Ajá. las miles de horas que he podido grabar, sino que esas miles de horas las Ajá. puedo representar en una foto. Claro, Una o sea, foto. es fundamental que exista un tratamiento informático claro. previo porque si no nos dejamos la vida escuchando eh, uno por uno todos los ecosistemas. Liter literalmente tímenos, la, la vida, porque la cantidad de, de datos que algunos han captado ya, pues eh, para escucharlos, el resto de su carrera tendrían que estar escuchando lo que han grabado, ¿no? Me refiero a años de escucha, porque estamos hablando de, de cientos de miles de horas de grabación, que si el día tiene 24 horas, pues 240.000 serían 10.000 días, ¿no?, si no me equivoco. Claro. Y diez mil días son 27 años. Sí, y no estamos ¿eh? o sea, alrededor para... de 27 años. Con lo cual, si tengo cien mil horas, pues no te digo nada. O sea, es más que la vida de una persona y de un equipo. ¿no? Con lo cual, bueno, pues necesitamos esas herramientas informáticas. Pero en cualquier caso, me parece muy interesante en el sentido de que somos ahora capaces de captar datos en gran cantidad y de poder analizarlos. Y esto, bueno, también es un problema que tiene la biología en general, porque la genómica, que se está desarrollando también a gran velocidad, podemos secuenciar ahora cientos de miles, miles de millones de, de bases de ADN de, de muchas especies, ahí y tenemos cada letra del ADN es un punto, y cómo comparamos una especie con otra, cómo, comparamos, cómo manejamos tan enorme cantidad de datos. ¿no? Claro. Bueno, esas herramientas existen, y gracias a que existen, podemos conseguir datos que, ya digo, estaban ahí, que nos van a permitir... ...adquirir más información sobre el planeta... ...que es lo que tú decías antes... ¿no? Sí. ...sobre el universo, que es que hay que conocer... ...porque solamente conociendo podemos intervenir sobre un problema. Si no conocemos ni qué está el problema, obviamente Exacto. no lo podemos intervenir. Y si tenemos no sabemos que cómo está pasando ese problema, no podemos poner el remedio para evitarlo. Oh. Con lo cual, yo creo que el conocimiento siempre puede tener una utilidad y lo que es no muy prudente es limitar la capacidad de adquirir ese conocimiento porque pensemos que no puede servir para nada. No. Yo creo que eso es lo no prudente. Lo prudente es conocer precisamente por si acaso lo que conozco me puede servir en el futuro, para algo fundamental. Eh, como puede ser, a lo mejor, pues salvar un ecosistema o una especie en extinción, ¿no? como puede ser este tipo de estudios que estamos ahora tratando claro. aquí. Imagino que el que inventó la rueda no sospechaba lo más mínimo de las utilidades que le íbamos a dar. ¿no? Sin duda. O simplemente el primero que hizo el pan. Que no sabemos porque... quién fue. Porque alguien inventaría el pan o, sí. o la cerveza o la fermentación utilizada que es biotecnología. Estamos sí. hablando de, de biotecnología primitiva. Esa fermentación del pan no sabemos quién fue pero evidentemente, sí, la utilidad para la humanidad pues, fue imp impresionante, ¿no? Y este tipo de cosas, en el futuro, de aquí a, claro, quizás no lo veamos nosotros, pero de aquí a 100, 200, 300 años, pues tengan su utilidad para nuestros descendientes, que al fin y al cabo, nosotros, si vivimos tan bien ahora, con todas estas ventajas que tenemos, es gracias al trabajo de muchos científicos y de mucha gente que ha dedicado grandes esfuerzos a, a descubrir cómo está funcionando la Tierra, el universo, la vida, etcétera, ¿no? Sí, creo que, que está claro. Lo que, sí, lo que me resulta curioso de todo esto es que, eh, es como decías, ¿no? hay, hay formas de pensar que van permeando Todas las, todos los campos del conocimiento, ¿no? Pues es lo que decía. Pues, pues eh, eh, analizamos el ecosistema en su conjunto, el sonido, porque tenemos ahora herramientas informáticas para analizar todo eso y, extraer, es. y extraer de ahí una información que nos llevaría años y años hacerla de forma individual. Eh, inventamos telescopios robóticos que van... Observando todo el universo porque es tan grande que aunque cada uno de nosotros se dedicara a una sola estrella solo veríamos siete mil millones de estrellas sabiendo que en, solo en nuestra galaxia hay cien mil uh -huh. millones es eh, gracias a estas herramientas y a esta forma de pensar podemos ver grandes volúmenes de información y extraer de ahí conclusiones que luego nos sirven para conocer el universo y para conocer el mundo que nos rodea. A mí me parece sí, que está es un ejemplo muy, muy muy bueno de cómo la tecnología y la ciencia se ayudan una a otra, ¿no? Es decir, uh -huh. la ciencia permite el desarrollo de tecnología, por ejemplo, la física ha permitido el desarrollo de ordenadores, de la electricidad, en fin. Y luego esa tecnología nos permite avanzar en la ciencia, en este caso la ciencia de los ecosistemas, que en principio uno podría pensar que no tienen nada que ver y que nunca se iban a encontrar en el futuro el desarrollo tecnológico que tuviera que ver con, con la electricidad, con el desarrollo de, o con la ciencia de la vida. Eh, cuando estaban estudiando inicialmente la electricidad no tenía nada que ver esto con la vida y sin embargo pues eh, obviamente sí que tiene y tiene muchísimo, muchísimas conexiones, ¿no? Muy bien, pues eh, me despido de todos vosotros hasta el siguiente programa de Ciencia Fresca o todos los que hay ahí, pero particularmente, claro, al mío, ¿no? El kilo de ciencia que va a seguir eh, normalmente eh, siendo emitido todas las semanas. Estupendo. Muy bien, pues hasta pronto, amigos. Adiós.